Saludo a la Intendenta de Eduardo Castec, Mónica Curuchet. Buen día, Mónica. ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá estamos. Eh, bueno. es, ¿Es el peor momento desde el punto de vista económico-social para la Municipalidad de Castec desde que la gobernás vos? Uh, nosotros tuvimos... Ahora es un momento complejo, difícil desde lo económico, y tuvimos un momento complejo también el inicio de gestión, que también fue muy difícil para ordenar eh, la parte económica de la municipalidad. Así que ya tenemos ahí una experiencia previa de, de trabajar con pocos recursos. Cuando asumiste, digamos. Cuando asumí, claro, uh -huh. cuando asumimos. Eh, y, pero más allá de, de lo que te corresponde a vos como actividad, como intendenta, que supongo en ese momento sí. tu, tuviste que ordenar un montón de cosas, eh, más o menos se, se discutió públicamente. Respecto de cómo la está pasando la comunidad, te digo. Claro, bueno, si, vamos, si, si uno habla de los recursos municipales, que en definitiva son muy importantes para ver cómo uno puede después Eh, acompañar todo el proceso social estamos en una situación difícil igual que en aquel momento si lo que hoy acompaña o agrava la situación es que socialmente hay una, una faltante de dinero que tiene que ver con, con salarios bajos ¿sí? uh -huh. ¿Y cómo lo percibís en la, en la municipalidad? ¿Qué es lo, ¿Con qué se topan cotidianamente? ¿En el día a día qué es lo eh, que...? Bueno, a, nosotros tenemos una constante que hace mucho tiempo, que tiene que ver con la cuestión del déficit habitacional, que implica que la gente necesita alquilar, y bueno, hoy al, al ser los sueldos más bajos eh, hay un inconveniente en el pago del alquiler. Eh, después todo lo que tiene que ver con la cuestión alimentaria, entiendo yo que sigue estando muy bien acompañado, eso tiene, hay programas provinciales, nosotros también tenemos Eh, módulos que, que se hacen desde los recursos municipales y también estamos dentro de un programa de la anónima eh, que recibimos módulos alimentarios para mujeres vulnerables y bueno, eso también ayuda tenemos dentro de ese programa unas 30 eh, jefas de familia que también reciben un acompañamiento de parte de, de la empresa así que desde la parte de alimentos creo que que hoy no tenemos inconvenientes, sí, obvio, cuando vos necesitas eh, tener el recurso del dinero para acompañar un alquiler o el pago de un servicio, sí se complica. El tema de la luz creo que es un recurrente y sí complica mucho, y seguramente eh, más centrado en el invierno, el tema del gas también va a ser Otra dificultad que va a afrontar la gente Personas que van a la municipalidad Para pedir unos mangos concretamente Para claro. poder pagar la, la factura ¿Es Sí, así? sí. Eh, me van a cortar la luz Y no tengo La posibilidad de pagarlo Porque bueno, con el sueldo Pago esto, esto y esto Y no me ha quedado para, para el pago del servicio en es... ese concretamente el, el planteo que se recibe. ¿Se nota además alguna caída que tenga que ver con la generación de mano de obra? Por ahí pensaba sobre todo en, en alguna obra pública que seguramente se vino abajo en este tiempo. Sí, con la mano de obra, respecto de obra pública, hay una, una necesidad. Mira, nosotros acá en la localidad fundamentalmente creo que ahí el sector privado de la construcción estaba trabajando mucho hubo un retroceso a partir de, del verano y todavía no se ve una activación. Eh, pero también es real que han venido empresas eh, a hacer obra pública eh, provincial, como puede ser el frigorífico, las casas, el CDI, y también hubo un inconveniente en la contratación de algunos empleados de, locales que tampoco surtió efecto, o sea, no terminaron siendo... Eh, gente de la comunidad la que terminó estando empleada en esos procesos. Así que hay una situación difícil desde el entramado social, me parece, desde ese lugar. Uh -huh. Pero bueno, sí se ve un retroceso en el tema de la construcción de los particulares que sí moviliza por ahí eh, la economía de, del Changa, ¿sí? del que recibe una retribución por ahí por el trabajo diario. Esto que decís de la constructora o, o de la obra pública que no contrató me, personas de la localidad, ¿ocurrió por, qué? ¿Por una cuestión de formación o, o, o por otra sí, cuestión? Sí, no, no, vos sabés que creo que ha sido una cuestión de formación en algunos casos, siempre que vienen las empresas vienen organizadas de manera tal que tienen sus encargados por, por sectores y eso es perfecto, pero no resultó por ahí con el empleado local la posibilidad de un trabajo de continuidad, entonces uh -huh. muchas veces he hablado con, con la persona que había licitado y terminan trayendo gente de, de otras localidades que, que cumplen con, con lo que ellos necesitan como para dar continuidad al trabajo. Creo que tenía que ver también lo que te comento, que había mucha construcción en la localidad y bueno, quizás la, claro. los vecinos de Castex elegían estar en esos lugares, Pero bueno, el impacto, ya te digo, no se, no se vio en ese sentido, sino más en la caída de la obra particular. ¿Cómo caracterizás el momento...? que vive la comunidad de Castex, que, que por supuesto es, es un reflejo de lo que ocurre en el resto de la provincia y el resto del país, pero si tuvieras que definirlo, la palabra compleja se usa, se usa mucho, pero yo creo que también dice poco, porque eh, se usa tanto que ya eh, se aplica sí. para cualquier cosa. ¿Qué dirías que, que está atravesando la comunidad de Castex en este momento? A ver, Castex, igual que como vos lo decís, la provincia y el país está dentro de una situación de una transformación o de, una, de un reacomodo socioeconómico que significa esto que ya nos habían adelantado, que era no haber plata y vamos a tener que adecuarnos a, esta, a este faltante. Lo que tenemos nosotros dentro de la localidad es un ajuste importante que nosotros venimos sosteniendo en el tiempo. Nosotros más que ajuste le decimos orden Pero, y, eh... y planificación. Uh -huh. Después... Dos cosas le, les pedía a los funcionarios que, que están a cargo mío. Una es tener cercanía con la gente. Lo que no puede pasar es que la gente en un momento difícil eh, se sienta sola. Nosotros tenemos que saber la necesidad real de la gente, más allá de lo que nos están diciendo o, o por ahí contando. Tenemos que acompañar, Nosotros somos una localidad que si bien somos de las que más población tiene La Pampa, nos conocemos todos y podemos hacer ese trabajo perfectamente. Y creo que desde, esa, desde ese lugar podemos estar más cerca y que el, el vecino de Castex se siente acompañado y cuando tiene la necesidad concreta, terminamos subsanándola. Después, lo otro que sí me parece importante es el trabajo conjunto. Acá eh, el hecho de que Castex pueda solucionar algunas cuestiones no significa que, que terminemos solucionando cosas que son más de contexto macro. Digo, hay un trabajo en conjunto con la provincia, la provincia deberá hacer un trabajo con la Nación y de esa manera ver cómo vamos sorteando este momento de dificultad, pero que buscando alternativas, planificando, reclamando y haciendo responsables de manera compartida podemos salir adelante. Mhm. Uh -huh. ¿De verdad crees que le habían avisado a la comunidad de Castec que no iba a tener plata? Eh, eh supongo que, que te referís al bueno, a los sí. planteos que a ver, yo, Porque yo, yo recuerdo que... sí perfectamente que eh, el, el presidente lo que había dicho es, por ejemplo, que solo iban a subir las tarifas cuando la economía creciera uh -huh. y y subieran los los salarios y vos misma acabás Mirá, de escribir una presentación. en la primera sesión uh -huh. del año 2024, la primer, la sesión de, del Consejo Lo primero que le planteé a la comunidad y a, y a los mismos concejales que me estaban escuchando en ese momento fue que iba a haber un faltante de dinero, que así lo habían manifestado, y que nosotros como localidad teníamos que buscar la manera de tener los recursos que no fuesen a faltar. Claro está que es un esfuerzo doble, que hay que ser eh, en muchos casos muy cuidadoso con las decisiones del día a día, pero en su momento planteé el trabajo por la autonomía municipal en cuanto a los recursos, y fue fundamentalmente, te digo, hace dos años, producto de, de esta, que sabíamos que, cuál iba a ser la economía que se iba a aplicar en el país. Claro, ya en, eh, en, con mi ley asumido decís, no en no, campaña, ¿no? Es que... En campaña lo que, lo que mi ley nos contaba es que la que se iba a ver afectada era la casta. Claro. Sí, bueno... Yo, la verdad, yo, el discurso de él fue, eh, ¿cómo fue? ¿Iba a haber menos plata? ¿Cómo dijo? No me acuerdo cómo era. ha bueno, asumido, dijo, no hay plata. Claro. Ah, no hay plata, eso, no hay plata. Frente a no hay plata, la municipalidad, ya te digo, tuvo una reorganización a partir de ese año. Eh, es verdad, y, y sí, hay que, hay que decirlo, el tema de la coparticipación este año impacta mucho más fuerte, tenemos claro. proyecciones que no terminan siendo las definitivas, si bien las proyecciones ya son muy ajustadas para los municipios, en, en la realidad después termina siendo menos el dinero que llega a cada comunidad y eso afecta fundamentalmente eh, el funcionamiento en cuanto a la posibilidad de hacer aquella obra por ahí que teníamos pensado y demás, habrá que ser, ya te digo, muy ingenioso, habrá que pensar de qué manera planificarlo y por ahí pensar en etapas probablemente va a ser la manera de, de hacer lo próximo o de poder gestionar dentro de la, las localidades. Estamos conversando con Mónica Curuchet, que es la intendenta de Eduardo Castex. Eh, ¿Te sentís acompañada o más bien abandonada por la provincia y por la nación en ese contexto? No, no vos personalmente, me refiero por supuesto al ejercicio de la, de la intendencia. Sí, no, yo siempre que he solicitado el acompañamiento... A ver, desde la lógica, yo cuando digo que me acompañan, digo entendiendo yo este contexto que te estoy diciendo. Eh, si te voy a decir que voy a ir a buscar recursos, asuntos municipales y me van a dar, no es verdad, porque la provincia manifiesta este faltante también de recursos, pero si yo voy con un programa concreto a buscar un acompañamiento es muy probable que el acompañamiento de la provincia esté. De hecho, estamos trabajando, bueno, algo interesante que mirá en un momento y en un contexto tan difícil se da en la localidad, es lo de un el territorio donde nosotros tenemos hoy la posibilidad de, de jóvenes castenses pudiéndose formar en, en carreras universitarias en la localidad, cosa que no habíamos podido conseguir en estos seis años. Eh, el Camino SLED, un trabajo que hacemos en conjunto también con la Secretaría de Energía, Bueno, hay varios programas que son muy importantes para las localidades y que se trabajan en conjunto y se recibe la respuesta que corresponde. Así que en ese sentido es importante. Yo creo que ahí está esto que te manifestaba yo de bueno, buscar las maneras, de gestionar y el trabajo en conjunto que es fundamental en momentos difíciles. Bien. En, en, en ese contexto de no hay plata, ¿cómo percibís vos y cómo crees que percibe la comunidad de la que sos parte la plata que sí hay? en los casos de Manuel Adorni o de los créditos del Banco Nación para funcionarios del, del área económica sobre todo? ¿Cómo, ¿Cómo crees que cae esto en la población? mira los hechos de corrupción en todos los, todos los gobiernos son malos y eso la sociedad lo ha castigado en su momento con el voto. Creo que todas estas situaciones tarde o temprano terminan siendo un problema para aquel que que busca el voto con un eslogan que no cumple. Y bueno, uh -huh. ahí tenemos la, la comunidad la posibilidad de hacernos, hacer la reflexión y votar en consecuencia. Creo que no, le ha pasado a muchos gobiernos, y si en este caso fuese la situación como se plantea, también recibirá el castigo de la sociedad. Siempre la sociedad tiene la posibilidad de de manifestarse en la urna y en este contexto estamos también muy cerca de, probablemente de las definiciones así que me parece que son momentos que también me, me interesa entrar en eso porque también hay una situación político partidaria o de, de previa de elección uh -huh. que nos hace mal a los que tenemos que, que conducir eh, o poder tomar decisiones para los vecinos en el día a día eh, uno ve mucho Eh, previa de elección en muchas de las decisiones o en muchas de las cosas que se, se dicen y se hacen eh, o se anuncian y, y no terminan solucionando el, esta dificultad que uno ve que es el bajo sueldo que tienen por ahí los, los castenses, los pampeanos los argentinos para, para poder solucionar las cosas básicas que tienen que ver con los servicios como yo te planteaba o la posibilidad de vivir en un en un lugar digno. Claro, y, y es difícil de todos modos salirse de ese clima preelectoral, ¿verdad? ¿Te pasa? No, no, ¿no? vos que decís que ser, no hay que, no, no uh -huh. hay que hay que salirse, hay que ser responsable con el lugar que uno asume. Yo yo, yo asumí hace seis años ya como intendenta de Castex, no puedo estar eh, haciendo campaña hoy y llevando agua para mi molino. Hoy tengo que ocuparme de la realidad de los vecinos de Castex, en la cual todos concordamos que es una situación difícil, te dije Cuando hace seis años asumí, era un contexto difícil para mi localidad por, por cómo había quedado desordenada, hoy es un contexto difícil porque a partir de la falta de recursos, más allá del orden que tengo, no tengo los recursos que recibía o que podría llegar a recibir o que por ahí podríamos planificar eh, con, otras, este, con otros estamentos del Estado. Uh -huh. pero, pero todos nosotros tenemos que... A ver, saber para qué nos eligieron. No nos eligieron para que estemos en campaña, nos eligieron para que resolvamos, tomemos responsabilidades, asumamos culpas que han sido compartidas por la mayoría de los que estamos en los lugares eh, que estamos, y empecemos a hacer algo distinto, porque creo que no le estamos dando a la sociedad una respuesta que está esperando. Y la sociedad, sí, en este contexto, tiene muy claro lo que espera. Claro. Sí, lo decía, más allá de vos, el, el clima o el sistema político también va empujando a sus actores, quieran o no, o actrices en tu caso, a, a, a determinado lugar. No, no es ningún secreto eso, eso que el es radicalismo está eh, en un proceso de conversación, negociación con sí. la libertad avanza, tironeos, está preparando pero candidaturas. Lo harán, pero lo harán los dirigentes que uh -huh. están para eso. Los que no estamos para eso, estamos para trabajar. Para mí es una pena que los tiempos electorales se adelanten cuando los contextos son tan difíciles y tenemos que trabajar todos los días. Tengo, mira, yo tengo acá sobre el escritorio un listado de 1 2 3 4 5 6 7 8 personas para atender y una al mediodía, 10 personas para atender. Yo tengo que solucionar, a ver, cuál es la dificultad de estos 10 vecinos de Castec y no preocuparme para ver cómo llevo agua para mi molino para que en las próximas elecciones mi candidato sea el elegido. Uh -huh. No estamos en ese momento. Bien, eh, recién te consultaba respecto de, de esto, bueno, vos, vos lo describiste como hechos de corrupción, yo más allá de, de corrupción o no, sinceramente, porque lo del Banco Nación, eh, posiblemente, ahí veo que la mayoría de los involucrados se defiende diciendo no hay delito, que no es lo único que debe discutir una sociedad, porque si, si los dirigentes políticos solo pudieran ser cuestionados por un delito, estaríamos en, en, un, en un mundo muy oscuro ya, Es decir, ahí hay un, una cuestión de desigualdad y, y me preguntaba cómo se vive además en una eh, ciudad como la de Castex donde el Banco Nación quiso ser cerrada la sucursal, eh, donde hubo una ofensiva para eso, donde el Banco Nación se, se lo presentó como feo, sucio, malo, que había que sacarlo, que no servía, que, que eh, era la ruina del Estado y hoy esas mismas personas se están beneficiando con créditos que, a las que sabemos no, no accede cualquiera. Supongo que eso debe ser un debate ahí, incluso en los sectores productivos, de la producción. Sí, pero, pero, a ver, pero hoy tenés este planteo, pero vos has tenido situaciones de privilegios para muchos durante muchos años. Digo, no quiere decir que esto se, se vea bien porque antes se produjo. Lo que tiene que pasar es que no pase más justamente. No podemos nosotros decir, bueno, hay situaciones de privilegio en determinados sectores y no hay no hay privilegios en otro. Tiene que tener Pero cuál el ¿cómo, cuál decís? Todos. Por ejemplo, pero para Y pero a ver, ¿vos crees que la sociedad no cree que ha habido privilegios para los que están cercanos al poder históricamente? Pero por supuesto que cree ah. sí, pero por eso pero es necesario, bueno, o sea, hay que me da el... la sensación no, como que de que no se puede hablar de este, de esta De, no, esta sí, de, es, eh, eh, total, de esta actitud de casta y privilegio total, de impunidad. Está mal. Esta situación está mal. Claro, y, pero ¿por y, qué, te por te qué hay que referir a, a otra para, para salvarla? No, no, yo te digo que todas están mal. No es que no hay que referir. Es claro, que pero es que esta ahora. ahora es, y, y yo te preguntaba, ¿cuál es la otra? Está bien, pero mañana va a ser otra. Entonces, si nosotros y ojalá no nos que no. ponemos firmes como sociedad para que estas cosas no pasen... Hoy es esta, mañana es otra, antes fue otra anterior. Claro, Entonces, lo que lo pasa, Mónica, es que hoy es esta. Hoy bien, es esta. Y está mal. Y está mal. Claro. Y hay que sancionarla. Todas hay que Pero no, pero ¿cuándo, cuándo pasó antes que quisieran cerrar la sucursal del Banco Nación en Castex. No, está bien, a ver, perfecto. Y y es más, yo fui de las primeras que estuve con el banco Claro, sí, sí, sí. local sí. en la sucursal. Yo tengo una cuestión efectiva muy particular con con el banco, y lo trabajamos en conjunto con los intendentes, el, el gobernador nos recibió, para nosotros es parte del motor eh, de la parte productiva agrícola-ganadera, de lo, a ver el sector más importante de, de nuestra región, por lo tanto no podíamos no defenderlo. Claro que está mal, pero por eso te dije, hay que sancionar estas situaciones, sí, ¿cómo lo sanciona la sociedad? Con el voto. Van a tener la oportunidad de hacerlo de esa manera, Si, si yo te digo, estaba mal y, y me quedo con eso solo, me quedo con que la próxima otra vez me como el barrón de que sí, otro lo hizo es... mal y vuelvo a decir que estuvo mal, tenemos que desterrar estos privilegios, estas posibilidades que tiene la gente, que tiene el poder de llegar a situaciones que, que la reditúen solo en interés personal. Dale, te hago la última consulta. A lo mejor no te gusta más m, tanto porque decís eh, que no te gusta meterte en el clima preelectoral, pero bueno, vos misma, vos misma estás diciendo que todas estas so situaciones se solucionan, o no, no sé, con el voto. Entonces sí. la elección es un, un momento clave del sistema democrático. ¿Te imaginás en, en una, compartiendo espacio con La Libertad Avanza? Eh, ¿Ves ese camino que ha elegido una parte de la dirigencia de la UCR como incómodo? ¿Cómo te sentís con eso? A ver, yo lo que creo es que el, lo mismo que te dije, las previas ahora son de, de, de mucha rosca, lo que la gente no pretende. Yo lo que pretendo es que haya un proyecto de gobierno, tanto para Nación como para Provincia, que me represente y ahí voy a estar. Más allá de las cuestiones de, de, de, de lo que vos me planteás, de si va a ser uh -huh. la libertad de si el radicalismo, si el proque, tengo que sentirme contenida en un espacio que tenga un proyecto que la sociedad pide y que está claro que lo está solicitando, que tiene que ver con estas cuestiones, tener más el foco puesto en la gente, tener menos privilegios los que tienen poder, tener la posibilidad de tener estabilidad y poder eh, empezar a crecer en el lugar donde esté en la Argentina. Nosotros tenemos como argentinos una frustración permanente de, de crecimiento. Creo que hay que trabajar, por eso te digo, de manera conjunta. Después veremos cuáles van a ser los proyectos y dónde nos veremos representados. Y una consulta ahí se, se me vino en, en, en lo mismo que estás comentando. ¿Los legisladores o legisladoras nacionales conversan? ¿Con vos o con las intendencias en general se sienten en ese sentido contenidos? que es la palabra que utilizaste? O, o no, no, vos sabés que yo, yo hablo muy poco con la, la dirigencia a nivel nacional, uh -huh. pero bueno, las últimas reuniones que ha habido de, de, del, del grupo de intendentes han participado y en ese sentido he podido intercambiar con ellos algunas opiniones. Pero de, de del radicalismo. En general. Sí, del radicalismo. Pero, por ejemplo, quiero decir, qué sé yo, Ravier no se le da por llamar a las intendencias y decir qué precisan, cómo están, eso no ocurre. No, por ahora yo no tuve un intercambio con el diputado. Dí ese ejemplo por decir, pero... Sí, bueno. No, no tuve un intercambio con el diputado y, bueno, y sí es importante siempre ese trabajo en conjunto que se haga desde Nación a los municipios, pasando por todos los protagonistas. En eso tenés, tenés razón. Mónica Curuchet, siempre gracias por la amabilidad para hablar agenda abierta y el micrófono está abierto para que agregues lo que consideres oportuno. Es un momento importante para los que tenemos responsabilidades, que las asumamos, que no tiremos la, las culpas para todos lados, Tenemos culpas compartidas, la sociedad está pidiendo y está pasando un mal momento, seamos capaces de darle respuesta sinceras, sin intereses ni partidarios ni personales. Gracias de vuelta. Gracias a vos. Mónica Curuchet, intendenta de Eduardo Castex, está eh, sufriendo en carne propia el ajuste del gobierno libertario, lo contaba, tiene de acá al mediodía que atender a 10 personas que le van a reclamar guita para pagar el alquiler, porque no tienen laburo o para pagar la luz o el gas.